11 de la mañana, dos minutos. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, tiene novedades. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, la primera novedad es que、eh, se retoma la paritaria docente, que aquella que se había cerrado en acta、eh, a, a través de la decisión que tomó UTELPA de cerrarla cuando el gobierno provincial no había traído una propuesta allá por el 11 de, este, de diciembre.、Eh, Y bueno, lo que ha pasado ahora es que en el último momento han invitado a UTELPA también y están sentados en este momento en la Subsecretaría de Coordinación discutiendo con el Gobierno Provincial, que esta vez sí trajo una propuesta y se la vamos a, a explicar ahora, un poco compleja,、eh, explicada desde parte de los funcionarios que representan al Gobierno Provincial, pero por lo menos algo entendible como para que la audiencia pueda este, comprender.、Eh, lo que propone el Gobierno Provincial es que. Se cierre el año 2025 con un aumento del 11% porcentual de acá hasta que finalice el año, desde de la última vez que se dio un aumento. Que termine el año con esta, este último trimestre con un aumento del 11% porcentual, incluido enero. ¿Por qué? Porque este, la propuesta, además de este 11% porcentual, es que haya un 2% de aumento a partir del primero de febrero. Y un 2% de aumento a partir del primero de marzo y volverse a juntar recién a partir de abril del año que viene. Y lo que no se mencionó en esta propuesta es el bono de fin de año.、Eh, uno estima, porque no lo podemos preguntar, porque están todavía en discusión en la mesa paritaria, tanto el gobierno como los gremios, es si no va a haber bono o en este caso no se mencionó y se,、eh, se dará en algún momento del año que viene. Por ahora, en la propuesta. Es únicamente aumento de sueldo sin bono, por lo menos sin mencionar el bono de fin de año. Habitualmente se menciona cuando está dentro de la, de la propuesta. Lo que dice el gobierno provincial es que hasta ahora, desde enero hasta, hasta ese momento, s e dio un aumento del 39,3% para los estatales. Este, y que estiman con este 11% que supere lo que va a dar la inflación de diciembre, que se va a conocer a mediados de enero de 2026. Por eso decía, algo compleja de explicar, pero la idea que tiene el gobierno provincial es que se cierre tanto 2025, incluido enero de 2026, con un 11% porcentual: 2% para el primero de febrero, 2% para el primero de marzo. Desde Utelpa. Ya dijeron que eso es insuficiente, que esperaban que, por ejemplo, se mencione el bono, pero también que haya una propuesta superadora a la que trajo el gobierno provincial.、Eh, además, Utelpa,、eh, en su alocución a través de su secretaria general, Rosana Gugliara, lo que planteó es que hay otras condiciones de trabajo que no se están tratando o no se han hablado, como por ejemplo la creación de cargos, como por ejemplo la licencia anual. Y también Amet, cuando tuvo su palabra, planteó un incremento, un adicional, para docentes que están trabajando en situación de encierro, con personas privadas de su libertad, que no lo tienen en este momento, y también pasar al básico otros, otros puntos que los trabajadores、eh, de, la, de la educación privada,、eh, técnica en este caso, no lo tienen. Por eso es que ya plantean desde el gremio mayoritario, que es UTELPA, Que es insuficiente y le piden, en este caso a los representantes paritarios del gobierno provincial, que mejoren eso que trajeron、eh, a la mesa paritaria. Veremos qué sucede, porque todavía están en, en discusión. Cuando, de, a, cuando hagan un cuarto intermedio, veremos qué, qué dicen, o por lo menos qué, este, qué manifestación hay de parte de los gremios que ya adelantaron que es insuficiente. Esta misma propuesta que le están haciendo a los docentes le hicieron a la mesa intersindical con. Sumado con otras condiciones de trabajo, porque son varios gremios que integran esa mesa, esa meta, esa mesa intersindical, incluidos algunos gremios que no son parte de la, de la mesa intersindical, pero igualmente están sentados en la, en la mesa paritaria. Así que, para dejar en claro, 11% de aumento porcentual por 2025, incluido, incluido el mes de enero de 2026, 2% para el primero de enero. Eh, perdón, primero de febrero y 2% para el primero de marzo y retomar la、eh, mesa paritaria recién el, en abril del año que viene. Acaban de ser un cuarto intermedio, vamos a ver si sale Bien. Algún, alguna de las, de las dirigentes de Utelpa que se deben haber quedado ostentadas en el. En la mesa paritaria creo que está saliendo Rosana Gugliara, pero si tenemos tiempo, la esperamos un minuto. Sí, la esperamos, para, la esperamos. Si、sí, sí, sí、puede salir y, y comentarnos ahí, es, sí, es de eso. o su... comentarnos alguna,、claro. alguna cuestión de esto que nosotros estamos comentando? Que también no ha sido para nada este, fácil de explicar, no solamente para los funcionarios este, provinciales, sino también para los gremios, porque algunos de ellos tuvieron que preguntar algunas cuestiones porque no la habían entendido del todo a la propuesta que. Como en algún momento lo hablamos acá en Radio c a r m e、eh, s dijeron que iba a ser superadora lo que venían planteando, pero bueno, estas cosas h a que tener alguna explicación lógica desde la cuestión eh, eh, económica y que después es difícil de, de ponerla en, en palabras y a a Ahora se hizo el cuarto intermedio, vamos a ver quién, quién lo pidió, vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con alguien de, de Utelpa, pero ya plantearon desde el gremio mayoritario que esto. Es insuficiente y que le pidieron, en este caso, a los, a los este, representantes del gobierno provincial en paritaria que mejoren esa propuesta. Veremos qué sucede, porque, como pa ha pasado en, otros, en otras ocasiones,、eh, Adrián García, que es el, el contador provincial,、eh, en las últimas dos reuniones paritarias no ha venido y han venido este, otros funcionarios, en este caso, funcionarias de, del Ministerio de, de Hacienda. No sé por qué. Él no ha, no ha venido hasta este lugar. Si、sí、lo han hecho otros, este, otros representantes.、Eh, Rosana, un minuto. Estamos en vivo para, para Radio Carmes. Un minuto.、Eh, simplemente para. Bueno, comentábamos un poco la propuesta, pero comentarnos vos qué entendiste, porque tampoco fue tan fácil de, de explicar. Un 11% porcentual por 2025, incluido enero. ¿No es así? Buen día. Sí, buenos días. Sí. Sí.、Um... Percibir en enero esa diferencia del 11% que, que tiene que, que es por sobre el IPC en el año. Y también es una oferta para febrero y marzo. Nosotros decimos que tiene que haber previsibilidad, tiene que haber garantías.、Eh, así que, bueno, estamos en un cuarto intermedio porque consideramos que es insuficiente y necesitamos que se la mejore. Pero también ponemos en la mesa. Condiciones laborales que son muy importantes. Tenemos que resolverlo de la aplicación del artículo 28 de la ley 3056, que perjudica enormemente a los trabajadores y trabajadoras de la educación, respecto de la aplicación de la licencia anual por vacaciones,、eh, prorrateándola con、eh, licencias oncológicas de largo tratamiento o de enfermedades profesionales o de accidentes de trabajo.、Eh, es urgente que lo resolvamos. Porque es hasta inconstitucional. Eso quedó en un, de un, la ley de presupuesto del 2017, pero bueno, lo tenemos que resolver en la paritaria. tenemos que discutir, a más tardar en febrero,、eh, una propuesta válida y contundente para el nomenclador de, de jornada c o m p l e j a y hogar.、Eh, también tenemos que seguir discutiendo、eh, cómo mejoramos los ingresos para. Eh, nosotros decimos función docente, pero tiene que ver también con el material didáctico, cómo mejorar ese dinero que es tan importante para las y los trabajadores.、Eh, y tenemos que seguir pensando en condiciones que hagan a la estabilidad laboral, al no cierre de cargos, al no quedar en disponibilidad, a retrotraer estas cuestiones también, a que no haya más cargos alternados. Eh, bueno, cuestiones que hacen a las condiciones laborales en este contexto tan difícil, porque eso es resguardar el trabajo. o、eh, c r e e n que la puede mejorar esta propuesta del gobierno provincial? Esperamos que sea mejorada en lo salarial y también que se contengan la, la, las discusiones de las, de las condiciones laborales que estamos planteando.、Eh, ¿Se habló、eh, de bono?、Eh, nosotros volvimos a, a preguntar o a decir que. Respecto de eso, pero bueno, en la oferta no, es, no hay bono ni suma compensatoria.、Okay. Sí, los sindicatos lo nombramos como parte de la demanda del sector.、Bien. Igualmente,、eh, también el haber desdoblado el pago de, de aguinaldo y de salario, que es un reclamo de, las, de los a s y de l docentes. Bien, este cuarto intermedio、eh, fue pedido por ustedes para analizar sí. esto. Sí. Nosotros、Bien. dijimos que necesitábamos que así como está, eso no p u e d e i r a la consulta de ninguna manera. Necesitamos que se mejore, que, sea, que, que contenga más l a d e m a n d a del sector y que también incluya esto que estoy diciendo de las condiciones laborales. Gracias, Rosana. A Rosana Gugliara, la secretaria general de UTELPA. Bueno, este, un poco reafirmando lo que veníamos comentando, piden que mejore la oferta, lo pueden hacer, están esperando justamente、eh, que después de este cuarto intermedio el gobierno provincial, en realidad su, los representantes del gobierno provincial, Mejoren la oferta, pero también revean estas condiciones de trabajo, en este caso puntualmente para el gremio de la docencia. Lo que suceda en la intersindical b u e n o s e r á otra historia, pero la propuesta es exactamente la misma. Bien, Mauro, dale, buena cobertura desde ahí, nos reencontramos cuando sea necesario. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía información fresca y un testimonio ahí al,、eh, sobre el pucho de、eh, Rosana Gugliara, la secretaria general de UTELPA. Se reabrió esa paritaria que estaba ahí entre dimes y diretes, volvió a abrirse la paritaria docente y hay una oferta del gobierno que está en estudio.